Clásico de los 90, aquí en la 106, esto se llama Me Traes el Sol, es London Beat, que nos da lugar a la información policial, porque nos vamos a poner en contacto con el subcomisario Fabián Bergeras, subcomisario, buen, buen día y muchas gracias por atendernos. ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Eh, bueno, queríamos saber cuáles son las novedades de este fin de semana extra large, que comenzó el viernes. Sí, sí, bueno, el día viernes, en, en el horario nocturno, Eh, en circunstancias es que el personal eh, policial estaba identificando eh, unos pasajeros que llegaban de la localidad de Roque Pérez, eh, bueno aparece una persona en estado de ebriedad y increpa al personal policial, bueno se le abre una, una actuación contravencional eh, con intervención del juzgado de, de paz local, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Asimismo, eh, en el fin de semana se identificaron a tres personas del conurbano, Ajá. se trasladaron a la dependencia, dos de José Sepaz y uno de Moreno, eh, al, bueno, al no tener ningún impedimento recuperaron la libertad. Ajá. Y el día domingo, en el nocturno, se recibe una denuncia donde mmm, la señora Lucrecia Unsaugarat Garat eh, denuncia el faltante del ciclomotor de su propiedad, una moto 110 Guerrero, Ajá. que estaba estacionada en el Porsche de su domicilio. Eh, para sustraerla no no, no forzaron nada, se eh, instruyó una IPP, caratulada hurto agravado por tratarse de un vehículo, dejaron la vía pública y e interviene la doctora eh, Patricia Hortel. Ahí está. Porque subcomisario su comisario, como siempre, muy amable, muchas gracias por la información. Buen día y eh, hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Fabián Berjera a cargo de la comisaría de la ciudad de Saladillo, titular de la comisaría de Saladillo. Ahora sí, más música de los ochentas, aquí en la 106, llega Kylie Minogue, esto se llama The Locomotion, ¿te acordás de esto, no? Bueno, no es la original, es la de Kylie Minogue, que está cada vez más linda, dale.